Esto es The Rewind Show, d r u m and bass.cl. a s í es como comenzamos esta nueva edición de The Rewind Show. Acá en www.drumandbass.cl. Que les hables d j Diego. Y comenzamos una nueva sesión cargada de muchos t u n e s Muchos, muchos t u n e s フ r コで2 t のアイ s アでオープンした s クリエイティブ・シ s ーズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・ l ューズ・シューズ・シュ t ズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・ e ューズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・シューズ・ a ューズ・シューズ・シュ n ズ・シューズ・シ el próximo año acá a firmar su nuevo disco para Creative Source el sello de Fabio We have it here, too. For the most part, we will w a t it m o r later. It's a Massachusetts s h o f f u o now we have it with Give Me That Bootleg Flaco in The Rewind Show. Con Jimmy d a t Bootleg. Este ha sido un año de muy buenos lanzamientos, mucho, mucho disco, una tendencia grande, bastante disco p parte de los productores. Esto que estamos sonando ahora es Platinum、eh, d e Logistics, que、eh, salió hace muy, muy poquito por Hospital Records. Su disco Crash Band w a l l o p Un disco bastante fino, sonido bastante minimal, bien variado. Este Nuestros tracks favoritos del disco Platinum con Logistics acá en The Rewind Show. No se despeguen. Vamos subiendo. レディー・レディー・レディー・レディー・レディー・レディー・レ s ィー・レディー・レディー・レディー・レディ u レデ s ー・レディー・レディ c レディー・レデ a ー・レディー・レディー・レディー・レディレディー・レディー・レディー・レディー・レディー・レー I'm just a kick it, kick p a s a a el nuevo single de Lensman y Red i y e s por Integral Records. e s t o que suena ahora es de un chico de Finlandia, se llama Muffler. Esta canción se llama The Moment. Y salió por el sello Big Rhythm. Brand new, Big Tunes acá en The Ruben Show. Stay tuned, man. I'm <laughs> sorry. ーンジャーシー、アンドレス、ルイ、シャプ、エセー。 The track is called Tell Me DJ Shop. Ahí pasaba The s h a b con Tell Me. Lo que se ve ahora es un track de Break. Se llama Now It's Going. De su nuevo disco. Algo de Sun. I don't remember. Big track. Break. Break has sacado muchas cosas. Uno, uno de los artistas del, del último tiempo, eh. Hay que decirlo. Break se las ha mandado. Seguimos acá. Break i n the Rewind Show. you <laughs> o n ahora se llama o d d b a l l e s t e p a l e t proof y dose junto a technique también colaboración tres grandes artistas un poco más neuro funky エディケイ。 e s lo que se usa en la temporada. Primavera-verano. Hazard. Tactics. Sonidos de moda acá en The r e w i n d Show. Closely, I'm going to teach you another tactic now. すみません。 t a y l s v e r r ha tenido un año bastante agitado, muchos tracks muy buenos, muchos remixes, este no es una excepción, un muy buen track, A Can The Rewind Show. Nos Visitó Deadmau5 acá en Chile. Un tremendo show, una fiesta muy buena, debo decir. Una de las mejores fiestas que hay este año. Muy buena. Un show tremendo, el tipo de una, una bestia. Bueno, Deadmau5 está de moda. Sub Focus también. Así que se unieron. Y acá está Ghost and s t u f f Sub Focus Remix. Deadmau5 a n d The Rewind Show. Yo creo que este es el artista del momento, o ¿eh? Nero. Do you wanna. Viper Recordings. Esto salió en Acts of Madmen. Vale la pena escucharlo. i t s t h e Rewind. Show Pasaba enero con Do You Wanna. Y este es otro track que a mí me gusta mucho. Sub Focus también es otro artista que está dejando la coba. Esta canción se llama Vaporize. Es del nuevo LP de Sub Focus. De la parte 1 del LP que acaba de salir hace poquito tiempo. Y ya se viene el LP completo. se llama Vaporize. Un electro drum and bass crítico. i t s the r e w i n d Show! Sounds of the future, baby! Oh my dear! Disaster and Infame! Oh my dear! Viper Recordings también! Acts of the m a d m e n LP! Consiguen el suyo! Muy bueno! メッセージ e Filthy Dux、Fil remixado por The Brooks Brothers。d emas は、エレクト・ t rum ・オン・ a s ス。Verdad? Lo q u e me mueve a mí. estos días.Y el papi del エレクト・ド rum ・オン・バイス。さすが v o サブフォークス LP、シャマー、ウ e ールドフォーク r イッスル・ウ e ンシ o オ。 De Sigma se llama Nexus, es el nuevo single de Sigma. Y Sigma hace re poquito ganó Mejor Artista Revelación en los Drum and Bass Awards de Drum and Bass Arena, aunque medio estrucho, porque ganaron siempre lo mismo. Y al final fueron d 12 ellos los que ganaron todo. Hay que reconocer que este tema es bueno. t h i s is the Ruin show, baby. Para mí, Utah Jazz.、Eh, este track se llama Survival of the Fittest. Está en el nuevo CD de Mood Swings, Mood Swings 2 EP. Muy bueno sonido. ¿Para qué le gusta el sonido más deep, más liquid, pero más profundo? Así, n o futurista. Un disco recomendado. Nuestro favorito de ese disco, Utah Jazz, It's the Ruin e Show. The ¿no? Be complex beautiful lines, sintet lindo, liquid funk, passamor, primavera to get laid. <laughs> Is there win d show? Si ustedes pensaron que me faltó t o c a r algo de Shock One. No, acá está. Este traje es de Shock One con Festa. Yes. Electro Stabs. Esta canción se llama The Sun 2009. Y e s t a e s en The Rewind Show. Pasaba Shock One con Festa. Un sonido bastante poco particular para Festa. Igual ha cambiado bastante. Casi todos los productores están cambiando de onda ahora. Nero hacía algo mucho más neurofunk. Hoy está haciendo algo mucho más electro, drum and bass. Shock One un productor nuevo. Bastante bueno en realidad. Y Festa, bueno, t e n e su sonido neurofunk también. Solo me queda. Recordarles que tienen que ir este viernes 25 a a s i n a r t e la MEA. Vamos a estar con la rewind. Presentando a Inculto Sistema Sonoro desde Valparaíso. Por si ustedes no lo han escuchado,、eh, Inculto Sistema Sonoro ya lleva un montón de tiempo dando vueltas por el circuito.、Eh, son unos chicos bastante talentosos. Han ganado, van al concurso. Han estado en MTV. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que estaba en deuda que llegará a Ryuan alguna vez. Y este viernes lo vamos a tener allá en un show completamente en vivo: máquinas, tornamesas, scratches, MCs, saxo, etc. Un show en vivo que les prometo que se van a aprender. Y nada, pues, viernes 25 de septiembre, sin Arte Alameda. Lo que viene ahora. Vamos a apagar esta si ustedes me permiten. Se acabó. Ahora viene esta de Interface, se llama. Get Low. Salió por el sello de.、Um, the Eclipse Audio Zoo. Sonidos jump up. Intro misteriosa. Nah. It's the Rewind Show, baby. Continuamos. Get Low. 新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新ショ新しい新しい新しい新 ビューンポーシーとカビとパパ G。 El corte fue para que <ríe> vieran que esto es en vivo. <risa> este que son ahora es, se llama Big Skeleton y es de los Masters Upbeats. The Upbeats. El año pasado sacaron、uh, el remix de Pac-Man que estuvo increíble. Bueno, ahora están con su disco de vuelta, se llama Big Skeleton también. El disco es bien variado, ¿eh? tiene. ケモ、eh, de o, MC、ケモ、c a r d i State of Mind、Jesse、スタートアップ、ソロ、ありがとうご l a m e d a Incuentos sistema sonoro, DJ Diego, MC Diego y Robbie Mess. Si no les gustó la música o si les gustó o si quieren escuchar algo en especial, hagan sus reclamos y sugerencias en el Facebook. Nos vemos, chao. De mandar antes de que se termine el programa. Big, big shouts a toda la gente que colabora con Rewind. Vamos a comenzar por la gente del sitio web que los mantiene siempre informados con música fresca, videos y de todo. Alexis,、Hi. Ignacio Katz, a todos los bombolitos, a Deepman, a nuestro fotógrafo Ray, Camilo. Ha fallado el chape, Pichu. A Gabi, v i n i Man. A la Caro. A la más rápida. A Raku, a Churruca. A la gente de Cine a r t de la Meda. n many y more Y a toda la gente que nos apoya y nos tira buena onda siempre en el Facebook. Chicos. Nos despedimos. Les recordamos que esto es.